¿Qué tal? Buenos días.、Eh, ¿cómo, hay, ¿Cómo está la situación en las escuelas en las que vos trabajas? En las que bueno, tenés, te llega n información también como delegada en cuanto al abrigo con estos fríos que estamos transitando en esta semana. Bueno, afortunadamente, unas cuantas escuelas、eh, tomaron el rumbo de este, ponerse a reparar cosas.、Uh -huh. Por ejemplo, c u a n del Justo, que teníamos esta situación. Conocida de violencia, donde bueno, la comunidad、eh, se mantuvo más activa y vigilante sobre el funcionamiento de la escuela, y fueron este, sabiéndose públicamente los problemas que tenía infraestructura de la escuela y demás.、Eh, se suspendieron las clases, y entonces hay reparaciones todas las semanas de baños, estufas y demás. Eh, así que, bueno, por ese lado, una buena noticia es que se está trabajando.、Uh -huh. eh, lamentablemente se tuvo que suspender para trabajar,、claro. digamos, un problema que podía haber r e s u l t o en vacaciones tranquilamente. Pero bueno, no, tuvo que esperar a que se estache el problema, ¿no? Para hacer algo.、Eh, después hay muchas escuelas que están reduciendo el horario, ¿no? Esto de que entran un poco más tarde, porque, bueno, a, a primera hora de la mañana están m en o s d o s grados, menos tres grados. Eh, y después, bueno, lo que sabemos es que la mayoría no están las condiciones de calefacción adecuadas, ¿no? Entonces, también hay muchas escuelas donde, aunque no se s estén las clases, las familias no están mandando a los chicos. Porque la verdad que mandar a un nene a la escuela a que pase frío, bueno, la mamá no lo manda directamente.、Claro. Eh, pero bueno, nosotros queremos recordarle a los compañeros de trabajo, a los docentes, Para que también se lo recuerden a sus directivos y los que son delegados lo pongan en funcionamiento, digamos, ¿no? Traccionen alguna acción al respecto. Nosotros estamos avalados legalmente, este, tenemos el anexo 3 de la resolución 245 del 2022, que fue cuando se establecieron ciertas pautas este, legales, normativas para la presencialidad escolar, este, después de todo lo que pasó en la pandemia. Eh, y en esa t normativa que se deja vigente,、eh, expresamente se señala que con temperaturas inferiores a los 10 grados y falta de calefacción, las actividades deben ser suspendidas sí o sí. Por lo tanto, si este, las autoridades educativas no quieren suspensión de clases, bueno, tendrán que arbitrar los medios para que todas las escuelas estén calefaccionadas.、Claro. Caso contrario, digamos, estamos avalados por las normas. Para suspender las actividades, porque este, no se justifica digamos, estar en la escuela pasando frío, nadie aprende y enseña nada. Todo el mundo está pasándola mal por el frío, tiritando, viendo cómo se puede abrigar, si se consigue una campera más, si se puede cerrar, tapar el agujero de una ventana con cartón, consiguiendo si se puede tomar un mate cocido caliente, y así se pasa toda la mañana o toda la tarde padeciendo el frío y no, no se enseña ni se aprende nada, ¿no? La situación de las escuelas en general de José Paz, dirías que、eh, en qué porcentaje no tienen garantía de, de calefacción. Mira, es, exacto, exacto, no tengo el porcentaje hoy.、Mm. Este, nosotros gastamos c i e m p o relevamiento y, y por ahí no tenemos en las últimas semanas algunas noticias, así que por ahí no tenemos la exactitud total. Pero Sí sabemos que el 60% más o menos desde el último relevamiento de hecho. Tenía problemas para garantizar este, calefacción o cocina, digamos, que también muchas veces este, hace falta en estos días tan fríos poder darles a los chicos un desayuno, ¿no? Claro. Que vienen por ahí mal comidos de la casa o sin desayunar i n c l u s i v e de la casa. Paula, mañana arranca un paro de 48 horas en la provincia de Buenos Aires, convocada justamente por las s e c c i o n a l e s multicolor de Suteba,、eh, que tienen al salario como uno de los principales puntos, ¿no? Sí, uno de los principales puntos es la, el, el pedido de reapertura de paritarias. Nosotros queremos recordarle a la gente que estamos este, con un aumento firmado por la, por la conducción provincial de nuestros sindicatos del 40% en c u o t a en un año, donde ya la proyección de inflación supera el 120%.、Eh, estamos solicitando la reapertura de paritarias. Conseguimos con los últimos paros multicolor. Este, el adelantamiento de la última cuota, nosotros la última cuota del aumento la íbamos a cobrar recién en agosto y la logramos cobrar en junio, pero de cualquier modo, digamos, se entiende que con este, la velocidad de la infracción el salario no alcanza. De hecho, el, el nivel salarial docente es un problema ya en todo el país. Se habrán enterado, digamos, que hay una situación de huelga, este, no solo acá en Provincia de Buenos Aires, donde vamos a cobrar 48 horas, sino que hay provincias donde ya vienen con. Muchísimos días de huelga, como Fujú, como Salta, con ambiciones. Este, Acá estamos pidiendo, por supuesto, la reapertura de t a r i c t o r i a pero también este, uno de los uno de los de principales reclamos es la situación de resguardo este, que pedimos ante las situaciones de violencia. Estamos viviendo una, una situación de muchísima violencia escolar, donde este, por cualquier pequeño este, malestar o. O una pequeña falta de comunicación, malentendido menor. Este, a veces hay discusiones muy violentas en las puertas de las escuelas. A veces los papás entran este, a la escuela y agreden a los docentes. Este, venimos acá en José Sepas de por lo menos dos o tres episodios de violencia grave donde la comunidad entró a la escuela a g r e d i r directamente al personal este, y donde es muy difícil sostener el diálogo con la comunidad. y a hay como una. Hay una situación de límite de hartazgo de la sociedad, donde encima nosotros, digamos que somos la cara visible del Estado. Este, la bronca que hay generalizada de la sociedad contra el gobierno, contra el Estado, se dirige hacia la escuela y hacia los docentes.、Eh, y necesitamos、eh, un resguardo legal, este, judicial、eh, y también incluso sobre situaciones de denuncia, s porque se、eh, ha acostumbrado a hacer denuncias. Y hay un montón de denuncias falsas d de en curso en este momento, con un montón de compañeros con problemas gravísimos laborales y legales, cuando、eh, la denuncia fue como resultado de una discusión que terminó en denuncia.、Sí. Cuando por ahí el hecho que se denuncia nunca sucedió.、Uh -huh. Y、eh, este, hay una gran preocupación, ¿no? Hay, hay compañeros que dejan el trabajo, salen de licencia, piden el traslado, porque se sienten presionados en, en determinados lugares donde. Si uno no accede a la presión de la comunidad, la comunidad amenaza con denunciar al docente. Es decir, una situación súper delicada.、Mm. Eh, a eso se le suma, por supuesto, que faltan cargos, se necesitan más cargos, este, porque no se puede contener la cantidad de matrícula que hay con los cargos que, que nos faltan. Faltan crear más escuelas. Reclamamos, por supuesto, también el tema del comedor escolar. Que necesitamos un servicio alimentario más, más nutrido, más nutritivo, con más cantidad de comida y de mejor calidad. Este, estamos reclamando también por la obra social, que nos descuentan un montón todos los meses, y realmente las prestaciones cada vez son menos, cada vez se encuentran menos lugares donde atenderse por nuestra obra social, o hay que ir en cada lugar donde se a t i e n d e n a pagar un extra, un copago. Este, en cada una de las atenciones, cuando nosotros ya estamos pagando virtualmente, ¿no?、Claro. Y nos desjuntan un montón de plata y después, bueno, cada vez que vamos al médico, además hay que volver a pagar.、Eh, también hay un reclamo muy fuerte sobre el tema del de e retraso de los trámites jubilatorios. Hay una situación muy delicada en la provincia de Buenos Aires con trámites que se demoran más de un año y medio de compañeros que no los jubilan, no hacen el trámite, no le terminan el trámite para que se puedan jubilar. Y tienen que seguir trabajando frente al aula cuando ya no están en condiciones y han cumplido los requisitos de edad y de antigüedad, y ya deberían estar en su casa jubilados y no pueden salir de la actividad porque la provincia no cierra los trámites. Este, por supuesto, las comisiones de infraestructura, ¿no es cierto? Lo que veníamos hablando. Este, y a eso se le suman los reclamos que por ahí tenemos en los distintos distritos. Este, más particulares específicos de cada uno de los distritos, pero sobre todo también para este, plantear a las autoridades de que las medidas de fuerza tienen una realidad que las sustenta y que este, tienen que dejar de presionarnos o de amenazarnos con que no se pueden hacer, ¿no? con que el paro es ilegal, con que no se puede hacer interseccional, todo ese tipo de aprietes, comunicados, etcétera.、Mm. Eh, Entendemos que、eh, la verdad es que hay motivos de sobra para ir a medidas de fuerza y que la manera de ahorrarse las medidas de fuerza es de empezar a generar soluciones. Claro. Y a m e n o s v a m o s en un año electoral,、eh, hay autoridades que pretenden la reelección.、Eh, no, bueno, empiecen a resolver los problemas que tenemos.、Uh -huh. Van a ver cómo las medidas de fuerza se acaban.、Uh -huh. Necesitamos sí o sí este, soluciones, este, sobre todo ante las situaciones de violencia. Las condiciones de infraestructura, las condiciones de trabajo y la situación salarial, ¿no? que es muy, muy grave. Ya los compañeros están, están viviendo, digamos, ¿no? estallando todas sus posibilidades de crédito, reventando la tarjeta, los créditos personales, pidiendo adelanto de sueldo, ¿no? porque no alcanza el salario, entonces se le pide al banco adelanto de sueldo. La gente está s o b r e g i r a n d o las deudas. Realmente、eh, ir a comprar cigarrillos al supermercado en cuotas con l a tarjeta habla ¿no? del grado este, de miseria que, que es el salario. ¿no? La, la inflación realmente está pulverizando el salario y este, nos sentimos prácticamente obligados a ir a medidas de fuerza. No, no estamos、eh, eligiendo hacer paro porque no nos interesa garantizar la continuidad educativa, sino porque no podemos garantizar nuestra propia continuidad alimentaria no vamos a estar en medidas de fuerza. ¿no? Paula, este jueves hay una jornada nacional de lucha con concentración al mediodía en el Palacio Pisurno frente al Ministerio de Educación de la Nación y el viernes hay acciones distritales propuestas por、eh, las conducciones multicolor de SUTEBA. ¿Se sabe cuáles van a ser las acciones aquí en la región? La idea general sí es esa: el jueves hacer el paro activo, ¿no? El jueves ir a, a los Palacios Pisurno a l mediodía. Y el, el viernes hacer actividades regionales,、eh, distritales. c o n s é s e c a s no ha definido todavía qué acción realizar. Probablemente sea h g alguna a acción autoconvocada pequeña o se concentre junto a otro distrito.、Uh -huh. Va a haber algunos mozos un poquito más grandes, sabemos un tigre, este, que ahí hay seccional multicolor, una opción es ir a m a r c a a r con ellos. No ha sido del todo definido, digamos,、uh -huh. la actividad distrital. Pero、um, de cualquier manera, digamos, vamos a aprovechar la jornada este, en caso de que no se pueda garantizar alguna m o d i l i z a c i ó n para hacer algún tipo de visibilización i g u a l de los reclamos、uh -huh. por vía de las redes sociales, recorriendo este, los barrios de las escuelas. Alguna actividad vamos a lanzar de cualquier modo. Y este, sí, nos parece súper importante、eh, convocar a toda la gente que esté escuchando, más allá de que. No sea docente, la escuela es de toda la población, todos mandamos a los hijos a la escuela. Hacerse eco de que hay una realidad de protesta nacional docente muy importante, que tiene, que tiene un motivo claro: que, es que los salarios de los maestros no están alcanzando en ningún lugar del país, y que estaría bueno empezar a apoyar a, a los maestros, porque no pedimos solo por nuestros salarios, pedimos por la calefacción de los chicos, la comida de los chicos. Estamos pidiendo por las condiciones generales de la escuela,、eh, que es la escuela de todos los trabajadores, así que、eh, convocamos también a, a toda la población a acompañar este reclamo. Bien, Paula, como siempre, muchísimas gracias por este ratito. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.